a la palabra de Dios vamos a estar en pie para leer una porción más breve de la que hemos leído esta mañana estamos en el uh, libro de Génesis capítulo 25 vamos a leer del versículo a 27 al 33 Al 34, leeremos 27 al 34, Génesis 25. Vamos a leer a una sola voz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob,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 Y él comió, y bebió, y se levantó, y se fue. Así menospreció Esaú, la primogenitura. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por la bendición que nos das de presentarnos una vez más delante de ti. Es un tiempo precioso, un tiempo de calidad. Venir en el primer día de la semana, en el día del Señor, en primeras horas de la mañana, para buscarte, para escucharte. para tener comunión contigo, para derramar, Señor, nuestras uh, gratitudes por las bendiciones inmerecidas que nos das. Ayúdanos esta mañana a estar atentos a tu palabra. Es un tiempo en el cual uh, queremos que tú nos hables, queremos estar quietos y queremos estar atentos. Tal vez una frase, quizá una línea de lo que se diga es lo que necesitamos oír. De lo que hace falta en nuestra vida para ser edificada, para hacer un cambio en nuestra dirección. Tú sabes, Dios, cuál es la necesidad de cada uno. Que esta mañana tu palabra sea de bendición sobre cada oyente. Bendice de igual manera a las personas que a través de la página de internet están entrando también a nuestra iglesia. Que haya bendición en cada oyente. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su. A su asiento, por favor. Como sabemos, estamos continuando en este, en este mes de junio también a el tema de la familia y lo estaremos haciendo a la luz de este libro de Génesis que estamos eh, comenzando desde el capítulo 12 y que estaremos extendiéndonos por todo el mes, esperando que podamos terminar o casi terminar el libro de Génesis en el mes de junio. Y nos corresponde ver en esta mañana. el capítulo 25. Así que vamos a mantener nuestra Biblia abierta allí, en este, en este capítulo y a la luz del de bosquejo, que ustedes uh, tendrán seguramente en el boletín, si es que ya se repartió el boletín, si no, entonces vamos a continuar y vamos a, a seguir el bosquejo aquí en la pantalla. Espero que sí está en la pantalla. tampoco Bueno, vamos a, a imaginar que estará Y si usted tiene una hoja en que tomar nota, entonces siga, siga la nota. Creo que sí está, que sí está el bosque. Pues esta mañana uh, estaremos viendo como tema la familia de Isaac. Hemos seguido, como vimos la semana pasada, la simiente. La simiente prometida, la simiente de la mujer, la simiente que nos daría la victoria, la simiente que, que aplastaría en la cabeza a la serpiente, que es nuestra uh, salvación y nuestra esperanza. Y la hemos seguido a través de la persona de De Abraham, hemos visto todas las vicisitudes que Abraham enfrenta y todas las pruebas a las que es sometido y cómo es ah, finalmente victorioso en ser llamado el amigo de Dios y en ser estimado el padre de la fe, un hombre que ah, por la fe fue justificado. Pero ahora ah, vemos a, a ese hijo que, que Abraham. deseaba, en la, en la persona de Sara, su esposa, por el cual oraba, por el cual esperó 25 años, y decimos rápido 25 años, pero en la edad de Abraham y en la edad de Sara y en la circunstancia de la esterilidad de Sara, pensar en 25 años nos parece muchas veces una eternidad, a veces una semana nos parece demasiado tiempo, pero Abraham ah, esperó y supo esperar y el Señor fue fiel al darle cumplimiento a la promesa que le había dado de descendencia en la persona de Sara. Y ahí tenemos a Isaac. Isaac, el hijo amado de Abraham, hablamos la semana pasada de él, y decíamos, ¿cómo el Señor, después de que Abraham está uh, ya muy anciano, y e Isaac está uh, entrando en la, en la madurez, más que un joven, de más de, de 20 años, casi 30 años, cuando Dios llama a Abraham y le dice, dame a tu hijo, tu único, y ofrécelo. En Holocausto, y Abraham está dispuesto a hacerlo cuando el Señor da provisión y, y entiende a Abraham que Dios en verdad es proveedor y llama a, a aquel lugar Jehová. Diré, Él es proveedor. Pero Isaac, siendo muy anciano, ve después a, a su hijo, a su hijo Isaac, crecer y madurar, y ve la necesidad de que su hijo Isaac. Llegue al matrimonio y, y entiende que el matrimonio de Isaac tiene que ser un matrimonio uh, siguiendo la, la línea de lo que Dios ha enseñado a Abraham. Y él no quiere que, que Isaac tome esposa en cualquier pueblo de cualquier nación. Él quiere que Isaac encuentre la esposa idónea, la esposa que Dios ha preparado, ha reservado para Isaac. Ustedes recuerdan, vimos eso apenas en el capítulo anterior, cómo él hace disposición para que su uh, siervo más anciano, en el cual él delega toda la autoridad y toda la confianza, vaya en busca de la esposa de su hijo Isaac. Y Dios tenía reservada a la, a la esposa, a la mujer, que había de ser traída a la vida de, de Isaac. Así que esta, esta mañana estaremos en el tema La Familia de Isaac. La familia de Isaac. Para continuar, después de todo, en el tema de familia, estaremos hablando de una familia. Y la proposición del mensaje para esta mañana es, porque Dios es fiel a sus promesas, no debemos sacrificar las bendiciones futuras por las necesidades inmediatas. Recuerde bien, no debemos sacrificar las bendiciones futuras por las necesidades inmediatas. Si esto ah, nos queda como propuesta para, para el desarrollo del mensaje y lo grabamos en nuestra mente, nos será de mucha ayuda mientras vamos avanzando en el desarrollo del mensaje. Así que vamos a ir en el punto número uno del sermón. Vamos a, a llenar, como acostumbramos, los espacios libres y de esta manera ah, espero nos mantengamos conectados con el tema. Sucesos en la familia de Isaac que son sobresalientes. Hay, hay escenas en la, en, en la familia, en todas las familias que son sobresalientes. Estoy seguro que en su familia y en la mía, no todo transcurre de manera casual o circunstancial o aburrido. Hay, hay, hay escenas que, que nos marcan en la, en la familia. A veces... eventos positivos y a veces eventos negativos, pero lo cierto es que hay circunstancias en la vida que marcan nuestra dirección y de alguna manera determinan nuestro destino. Y como ese nosotros no es la excepción en la vida de, de Isaac, y mucho menos cuando venimos siguiendo la línea de la simiente desde Abraham hasta la persona de Isaac, y encontramos en primer lugar, inciso A, Sara y Rebeca ahora. Sara antes y Rebeca hoy enfrentan la misma situación. ¿Y cuál es la situación que, que caracteriza la condición de Sara como esposa y ahora de Rebeca como mujer de Isaac? ¿Qué es la circunstancia? ¿Qué es la condición ah, sobresaliente? Pareciera apareciera ah, que Dios se, se especializara En, en, en poner las cosas algunas veces difíciles y a otras veces tan difíciles que nos parece imposible la solución cuando analizamos bien la situación. Y cuando analizamos bien la situación en la que se encuentra Rebeca ahora, es la misma en la que se encontraba Sara. Toda la, la escena de estas familias se desenvuelve desde una promesa. Y la promesa es una descendencia. Y la descendencia es numerosa descendencia, pero casi trágico resulta, primero en Sara y ahora en Rebeca, que Dios ha cerrado la matriz de estas mujeres y la condición en que está Rebeca, igual que Sara, es la esterilidad. No tienen posibilidad. ¿Por qué, nos preguntamos algunas veces, por qué, Dios, te empecinas en hacer las cosas de una manera difícil? Y algunas veces pensamos nosotros, no hay alternativas más fáciles, no podría ser más fácil que simplemente uh, fuera fértil, Rebeca. Y de esta manera, Isaac recibiera, sin más contratiempo, el cumplimiento de la promesa. A veces imaginamos que, que debería ser de esta manera y cuestionamos por qué Dios lo hace de manera diferente. Pero luego inmediatamente como creyentes nos damos cuenta que nada es circunstancial y que Dios sí sigue un plan, que Dios sí tiene un propósito y que el propósito casi siempre uh, en nuestra vida, especialmente cuando se trata de pruebas, el propósito de Dios es formativo. Aquí nosotros tenemos este pasaje como informativo, pero las personas protagónicas en la escena Están recibiendo más que información, están recibiendo formación. La semana pasada hablamos de cómo Dios lleva a Abraham paso a paso en el proceso de la perfección. Y la misma escuela que Dios tiene para Abraham es la escuela que Dios tiene para Isaac, la que va a tener para Jacob y la que tiene para usted y para mí. Y muchas veces, hermano, y escúcheme bien en esto, la escuela en la que Dios nos mete, si es que vamos a ser perfectos, es una escuela de sufrimiento. de soportar y de esperar. Así que comienza a vislumbrarse en la vida de, de, de Isaac la misma situación que nosotros habíamos comenzado a ver en la vida de Abraham. Sara y Rebeca enfrentan la misma situación. Y si es la misma situación, para usted y para mí esta es la lección, debemos aplicar la misma solución. El dicho popular dice, pues para grandes males, pues, qué cosa, grandes remedios. La situación es difícil, es complicada, entonces tiene que buscarse una solución similar. Y cuando llegamos al inciso B, encontramos que la solución en medio de una situación adversa en el ambiente de una persona y en el ambiente de una familia es B, súplica de Isaac en calidad de sacerdote. Y lo que hallamos en manos es a Isaac. haciendo lo que le corresponde hacer como esposo y como padre. Note lo que dice la Escritura, versículos 19 al 21, ahí donde estamos, capítulo 25, libro de Génesis. Vamos a leer con atención la porción. Lean conmigo. Esta, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.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 Y como sabemos, hermanos, porque ya lo hemos explicado muchas veces, siguiendo la línea de este libro, la esterilidad en la cultura hebrea era una tragedia, la esterilidad en la cultura hebrea era una maldición. La persona estéril era estimada como menos que nada, era en verdad menospreciada, era marginada de la sociedad, llevaba sobre sí un estigma bastante marcado y una, y una carga bastante pesada. Sufría la mujer estéril, agonizaba por no poder satisfacer el deseo de, de, del esposo y mucho más en el caso de Rebeca. Rebeca no había recibido instrucción espiritual, religiosa, como no sería la que probablemente había oído de parte de Abraham y ahora también de parte de Isaac, pero no así en, en, en, en su familia. Sin embargo, ella sabía, probablemente sabía, había oído que había una promesa dada a Abraham que se había transmitido a Isaac, su esposo, y que ahora ella era también parte de esa promesa en el sentido de una descendencia que sería bendición para todas las familias de la tierra. El problema es, el problema era, ¿qué cosa? Su esterilidad. Su esterilidad. La Biblia tiene mucho mucho cuidado en decirnos Cuando se casó Isaac? ¿Verdad? ¿Qué dice? Era Isaac de 40 años cuando se casó. Isaac, desde luego, no sabía la esterilidad de Rebeca. Los medios médicos, la ciencia no estaba avanzada, no había manera de a, advertir Anticipadamente la condición de la esterilidad de una mujer era por el paso de los años era en la espera continua era tal vez no es ese este, este tiempo, pero en el próximo tiempo sí habrá concepción y después habrá descendencia sin duda la habrá porque dios lo ha prometido, pero dios dejó transcurrir un año y dos y cinco y diez y quince y veinte años antes que Rebeca. Y quiero enfatizar el plazo de 20 años para decir, hermanos, que Isaac, durante ese tiempo, en el tiempo de la espera, para no perder la esperanza, Isaac hacía lo que usted y yo debemos hacer en la espera. ¿Qué cosa? Orar. Verso 21, y oró Isaac a Jehová. Ahora note usted, estamos diciendo aquí que la súplica de Isaac es una súplica de intercesión y la calidad de Isaac como intercesor es una, es una posición que le da la calidad de sacerdote. Y otra vez, hermano, esposo para la esposa y el padre para los hijos. En la familia, además de todo lo que la palabra de Dios dice que es, también es sacerdote. Si un sacerdote es uno que dirige al pueblo a Dios y es uno que trae a Dios al pueblo, entonces el padre, esposo, es el sacerdote de la familia. Isaac está asumiendo su rol, está haciendo lo que sabe y, y, y entiende que debe hacer, lo que él vio tantas veces hacer a su padre. Isaac sabía que su padre había esperado tanto tiempo por él. Pero sabía que la espera para, para, que, para que sea llevadera. porque esto es a veces tan necesario cuando estamos en una situación de espera, sobrellevar la espera es tan necesario mientras esperamos, estar renovando continuamente nuestra confianza en la promesa, en la palabra de Dios, y por eso es tan vital, es tan sustancial que nosotros entendamos necesitamos orar mientras tanto. A veces cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en lo más duro del problema, decimos, pues yo nada puedo hacer, pues no tengo nada que hacer, no sé qué hacer, estoy tan desesperado que ya hice de todo. Y lo que nos tenemos que preguntar es si estamos ocupando el rol de sacerdotes, intercesores por la familia. Es, una, es un suceso sobresaliente que la palabra de Dios diga aquí, en esta, en esta porción, y oró, Isaac, oró. Y es sobresaliente, hermano, porque en la vida del creyente, la oración, otra vez, es sustancial, es primordial. Como tenemos ejemplo en la persona de Jesús, pasando tiempo, pasando horas, pasando noches, orando. Y ahora mismo, en su oficio de sacerdote, está a la diestra del Padre. Y desde allí, intercede por nosotros. Es sacerdote. Y nos ha hecho a nosotros sacerdotes, y nos ha delegado a nosotros, padres y esposos, la responsabilidad. Aquí tenemos, y, y, y vamos a recrear un poco la escena, y vamos a imaginar qué hacía Isaac. Y allí en el altar, Isaac. En el, en el aposento privado reservado de Isaac, en el, en el lugar de la oración, allí encontramos a Isaac, Dios, te ruego por mi esposa. Y pregunto, esposos, si somos tan específicos en nuestro tema de oración que advertimos las necesidades particulares de nuestra esposa, Y traemos delante de Dios específicamente esas peticiones para interceder diciéndole al Señor, te ruego por mi mujer, te ruego por mi esposa. Nadie más debería interceder con tanta vehemencia y con tanta intensidad y con tanta pasión y con tanta convicción por la esposa como el esposo. Isaac oró. por Rebeca. ¿Recuerda lo que el apóstol Pedro dice acerca de la relación matrimonial? En el trato que el esposo da o debe dar a la mujer como a vaso más frágil. Y ¿Se acuerda qué es la razón por qué Pedro dice que debe darse ese trato delicado a la mujer? Para que las oraciones, ¿qué cosa? No tengan estorbo. Para que las oraciones no sean estorbadas, está tan relacionado, hermano, el tema de la oración, especialmente de la oración sacerdotal del esposo, está tan relacionado con la interacción con la esposa y con la intercesión por la esposa, que la oración o fluye o se detiene según el interés que el esposo y padre tiene por su esposa. Y tenemos el ejemplo y tenemos el modelo de Isaac intercediendo orando por su mujer. Sara y Rebeca enfrentan la misma situación, pero Isaac encuentra, igual que Abraham, la misma solución. Súplica de Isaac en su calidad de sacerdote. Y llama la atención, de hecho, hermano, que el texto 21 termina diciendo, y lo aceptó Jehová, Y la oración de, de, de Isaac, dice, eh, dice la palabra de Dios y lo aceptó. Isaac, que sabía que era una promesa, podía haberse cruzado de brazos y diría, yo no tengo nada que hacer, es cuestión de Dios, Dios se va a encargar de esto. Pero Isaac asumió mi papel, mi responsabilidad de esposo es orar por mi esposa. Sea que Dios lo haga ya, o sea que Dios difiera el plazo, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, y lo que me corresponde hacer es orar. Y oró, y Jehová lo aceptó. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, 20 años después, siendo Isaac de 60 años. veinte años. ¿Cuánto tiempo esperamos la respuesta a la oración? Insisto en esto, hermano, porque esto es crucial a la hora de, va, de ir desarrollando el, el tema del sermón. Recuérdese que la propuesta es: no sacrifiques las bendiciones futuras por las necesidades inmediatas. No sacrifiques las bendiciones futuras por las necesidades inmediatas. Porque el problema que, que quiero plantear en el sermón es el problema del plazo diferido, el problema de, de, de, de, la, de la prisa que llevamos a veces en la solución de los problemas y la falta de paciencia que no desarrollamos. Porque tenemos tanta urgencia. Y si socé. Soberanía de Dios en la selección. Abraham ora por su Isaac. Isaac. Ora por su esposa. No sé si oraba por su Jacob. O no sé si oraba por su Esaú. Pero para sorpresa de Isaac, Dios le da a Isaac un Jacob y un Esaú. Al mismo tiempo. Porque el texto dice, versículo 22... Y los hijos, y ya usa el plural, cuando, cuando llegamos al verso 22, luchaban dentro de ella. Allí está la mujer, veinte años después, concibe y concibe, y la mujer advierte de alguna de alguna manera, por alguna razón natural, que las mujeres pueden entender mejor que nosotros, los varones. La mujer advierte que en su seno lleva dos hijos. Pero advierte también... Una circunstancia particular mientras los hijos se desarrollan en el seno materno. Hay una batalla, hay una lucha que esos bebés en proceso están librando. Y la mujer advirtiendo esto, dice la palabra de Dios, verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Me, me llamó la atención, mientras estudiaba el pasaje, esta expresión, y fue a consultar a Jehová. Mira, no es gratuito que Rebeca fue a consultar a Jehová. Rebe, Rebeca fue a consultar a Jehová porque vio a Isaac muchas veces orando por ella. Y aunque no tenía formación espiritual de su familia, Tenía la formación espiritual de su esposo y porque tenía la formación espiritual de su esposo sabía que cuando había una duda, que cuando había alguna situación de difícil solución, una cosa tenía que hacer antes de tomar la decisión. Y entendió, lo que yo debo hacer es ir, ¿y qué? Y consultar a Jehová. Y fue Rebeca, mira, la, la, las cosas que para algunos podrían ser trivialidades, va a consultar Rebeca. ¿Y qué le va a consultar? Y va y le dice, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. No sé, entiendo que hay, ah, desde luego, ah, mellizos en mi vientre. Sé que, ah, que, que he concebido dos criaturas, pero advierto que estas dos criaturas están luchando en mi seno. Y Dios, si esto es así, yo prefiero morir. Yo no, yo, no, yo no puedo entender lo que está pasando y no sé lo que va a pasar después. Y mira, a una petición trivial. De parte de Dios, nada es trivial. Y Dios le da respuesta. A Rebeca. Y nota. Versículo 23. Consultó Rebeca a Jehová, ¿y qué cosa? Y Jehová respondió. ¿Y qué le respondió Jehová? Dos naciones hay en tu seno. Hermano, comienza Dios a darle instrucción y a darle precisión ante la Duda de, de Rebeca y el Señor le dice, hay dos naciones en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y usted puede preguntarse en esta mañana, igual que podría haberse preguntado Rebeca, ¿por qué? Esto es contra la tradición y es contra la lógica y el sentido común. ¿Qué es lo que estoy diciendo que es contra el sentido común y la lógica y la tradición? Que el mayor... Sirva al menor. ¿Y eso a qué obedece? Podría preguntar Rebeca. ¿Y cuál es el, el inciso que estamos desarrollando? Soberanía de Dios en la selección. Y entonces Dios, Dios que ha dispuesto en su diseño y que ha ejecutado en su soberanía, dispone que sean dos en lugar de uno el descendiente de Isaac. Por cierto, Isaac no tiene más descendientes que estos dos. Pero para complicar y entretejer más el plan de Dios. Dios invierte el orden lógico y natural. Y ahora le dice a Rebeca, y de paso, pues es un mensaje para Isaac, hay dos Y representan dos pueblos. Y estos pueblos representan dos naciones. Y estas naciones lucharán entre sí. Y sorpréndete, el mayor va a servir al menor. ¿Qué razón hay? Si Isaac hubiera preguntado, si Rebeca hubiera preguntado, si usted pregunta, si yo pregunto, El Señor diría, ¿quieres razón? La razón que hay es mi soberanía. Nada más porque así lo dispongo. Es la razón. Pero yo quiero más explicación al respecto. Pero el Señor no me da más razón. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y ahí en, en el capítulo 9 de Romanos, vemos... Versículos 10 en adelante, dice... y No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal. Note usted por qué Pablo está tocando este tema y está enfatizando este punto. Para destacar la soberanía de Dios y desprender de la soberanía de Dios, la gracia de Dios, que no obedece al razonamiento humano y que no obedece tampoco al esfuerzo humano. Dice en este pasaje, en el versículo 11, pues no había aún nacido, cuando Dios ya había dispuesto, es lo que está diciendo, ¿verdad? No había aún nacido, ni habían hecho, mira, Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal, es decir, no era mejor uno que otro, no era mejor Jacob que Esaú, porque no habían hecho bien ni mal, ¿por qué? Porque no habían nacido. Luego dice, para que el propósito de Dios, ¿conforme a qué? A la elección permaneciese, no por las obras, sino porque, por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacobame más a Esaú, aborrecido. ¿Por qué? El Señor dirá, porque soy soberano. ¿Por qué? Porque no quiero que creas y que pienses. que es por méritos personales. No es porque Jacob era mejor, no es porque Esaú era peor, porque ambos estaban en el seno materno, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, pero yo quise en mi soberanía seleccionar a Jacob entre los dos, aunque Jacob era el menor y Esaú era el mayor, lo que dispongo es que el mayor sirva al menor. Por la pura gracia de Dios. Y ese es un hecho sobresaliente, hermano, en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Y sé que metemos nuestro pensamiento y nuestro razonamiento a funcionar rápidamente y en el proceso no alcanzamos a entender según nuestra propia lógica. Pero simplemente no hay lógica. En la soberanía de Dios. Dios es absoluto. Y en su soberanía dispone como quiere. Y nosotros no tenemos réplica para hacerle al Señor en lo que Él dispone. Hechos sobresalientes. Sucesos en la familia de Isaac que son sobresalientes. Número dos. Singularidad de la primogenitura en la historia sagrada. singularidad de la primogenitura en la historia sagrada y vamos a tocar el tema de la primogenitura como un hecho singular porque no tiene la misma aplicación en nuestros días, pero sí tiene aplicación a la primogenitura y tiene una relevancia importante social, histórica, cultural, espiritual, religiosa en los días de Isaac en la cultura hebrea. ¿En qué es singular La primogenitura en la historia sagrada. Inciso A. En la sociedad, en la sociedad, la primogenitura tenía un grado más elevado. Socialmente, el primogénito entre los hijos era mayor. Así era reconocido por la sociedad. El título primogénito, el grado primogénito, le daba prioridad. Le daba superioridad, ocupaba una posición de privilegio, tan ocupaba posición de privilegio que a falta del padre, a la falta de la autoridad que, que, que no era ejercida inmediata y directamente por el padre, el hijo mayor asumía la posición de padre y tenía la autoridad de padre sobre los hermanos menores, nada más por el hecho de que era el primogénito. Entonces, socialmente, el primogénito. tenía un grado más elevado. porque es singular la primogenitura en la historia sagrada? Y si eso ve. En la sucesión, el primogénito tenía una mayor porción. Quiere decir que en la herencia, el hecho de ser primogénito le daba al primogénito el derecho para heredar dos veces más que los hijos menores. Él tenía derecho a doble porción. Una vez Eliseo pidió al profeta Elías como si fuera el derecho de un primogénito y le diría doble porción de tu espíritu. Pero la palabra uh, de Dios describe desde luego este Hecho singular de la doble uh, porción, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos a uh, 15 al, al, al 17, destacamos este, este hecho. Dice la, la Escritura, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciera a sus hijos lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada,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 Una porción mayor. En la sustitución, es decir, para suceder en el, uh, en la posición o en la sustitución del trono, precisamente el primogénito tenía el derecho al trono. En tratándose de hijos de reyes, el sucesor al trono, el sustituto del rey, era desde luego uno de sus hijos, pero no cualquiera de los hijos. el derecho se priorizaba, se establecía orden de preferencia para ocupar el trono y el derecho recaía sobre el hijo primogénito. Entonces la primogenitura en la historia sagrada daba derecho en la sociedad un grado más elevado, en la sucesión una porción mayor y en la sustitución el derecho al trono. Ahora, ¿por qué estoy destacando este punto de la primogenitura? porque el tema del capítulo 25 se centra mucho en la negociación, en la venta, en el menosprecio que Esaú hizo de la primogenitura. Y por eso quise sentar como preámbulo del argumento, del mensaje, la importancia que tiene la primogenitura. Y así llegamos al punto tres. Creo que vamos bien rápido. Nada más que el punto tres tiene seis incisos. Sucumbiendo a la seducción. sucumbiendo a la seducción. Y ahí tenemos que dividir este punto en dos apartados. Primero vamos a considerar la actitud de Saúl, y luego vamos a considerar la actitud de Jacob, en el trato, en la negociación, y luego vamos a desprender. los principios prácticos que podemos aplicar a nuestra vida familiar y a nuestra vida personal. La Biblia en un sumario rapidísimo sin contarnos como sobresaliente los incidentes de la infancia de Jacob y de Saúl como sí nos contó incidentes de la infancia de Ismael y de Isaac. No nos habla mucho de Saúl Y, Jacob. y nos ubica rápidamente en el escenario, en el verso 27, diciéndonos qué cosa. Y crecieron los niños. No sabemos nada, no sabemos nada de Jacob y de Saúl como niños, excepto antes de nacer. Porque antes de nacer, sí sabemos que cuando nacieron, el primero, Esaú, era rubio. Era todo velludo, como una pelliza. Era rojo, era rojito. Y le llamaron Esaú. Le llamaron Esaú. Por cierto, no eran gemelos, ¿verdad? Porque eran diferentes. Entonces ahí tenemos nosotros a uno rojizo y a otro morenazo. Y, y Jacob... Era diferente, no solamente en su aspecto físico, su color, su apariencia, era diferente. Jacob era diferente a Esaú. Esaú era fuerte, era osado, era audaz, era valeroso, era cazador, era un hombre que desafiaba el campo, las fieras en el campo, usaba con destreza el arco y traía con orgullo la presa. Jacob, a diferencia de Esaú, era quieto, era pasivo, era hogareño, estaba muy pegado a la mamá, ayudaba más en los quehaceres de casa, tal vez, porque había aprendido a cocinar. Y guisaba muy bien. Ese era Jacob. Isaac se sentía orgulloso de Esaú. ¿Usted recuerda el incidente ahí que la palabra de Dios describe con, con mucho detalle y nos dice, y amaba Isaac a Esaú porque era hombre de caza. Y disfrutaba Isaac de la presa que cazaba Esaú y que guisaba Jacob. Y Rebeca, ¿qué cosa? Amaba a Jacob. Porque pasaba más tiempo con ella, conversaba con ella, conocía más a Jacob, había abierto su corazón Jacob, a ella y ella a Jacob. Y hermanos, eh, ese es tema para otro mensaje, pero sabemos que esta diferencia que estaba haciendo Jacob, eh, Isaac y Rebeca con, con Jacob y Esaú les habría de provocar bastantes conflictos y crear en, en los hijos muchos resentimientos y provocar entre ellos muchos enfrentamientos, muchos dolores. Les habría de traer el hecho de que los padres trataran con parcialidad y con preferencia a los hijos. Y no digo que, que lo hicieron de manera premeditada, porque muchas veces esas acciones y esas actitudes de los padres no son planeadas, no son premeditadas. Es más, me, me temo que algunas veces eh, razonamos en términos de que son inconscientes o son ignorantes. Pero por la razón que sea que es lo que menos cuenta, lo cierto es que cuando provocamos esta situación de, de directa o indirectamente sutil o abiertamente hacer diferencia entre los hijos más tarde o más temprano y más temprano que tarde trae consecuencias. Los hijos guardan resentimientos y amarguras en su corazón por las diferencias. Pero como dije, Es materia de otro sermón. Lo que ahora solamente quiero destacar es el tema de la primogenitura. Cuando nacen, esta es la razón del, del, del, del pleito interno, ¿verdad? Dice versículo 26. Después, después de, de nacer Esaú primogénito, que llamaron su nombre Esaú, que llamó la atención su color. Y que por el color dijeron, ni batallamos con el nombre, le ponemos rojo. Porque ese es su color. Y eso significa Esaú. Después salió su hermano. ¿Cómo? Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre, Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella le dio a luz. ¿Cuántos años después? 20 años después nació Esaú y Jacob. 20 años de espera, 20 años de oración, a los 20 años respuesta de parte de Dios. Coronando la oración y la paciencia. Pero verso 27 nos lleva rápido a, a, a, a, al escenario de dos jóvenes. Y dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado. Y ahí llegamos, hermanos, a cómo se sucumbe a la seducción. cómo se cede a la tentación, cómo se, se cae y se pierde lo más, por lo menos. ¿Cómo comienza todo? ¿Qué factores influyen para que comencemos en un proceso? Porque el proceso, hermano, de la caída no es estripitoso. El proceso de la caída, así como el de la perfección es paso a paso, el proceso de la caída también es paso a paso, también es en paso descendente. Quizá la precipitación es al final, pero el principio es un paso. ¿Y dónde comenzó? Vamos a ver entonces los factores que influyen a que Esaú sucumba ante la seducción. Y se si hizo a sensación de cansancio. Y ahí dice el texto, note usted, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, cansado. Ahora, ¿se acuerda que el enemigo, que es el diablo, que la palabra de Dios describe como león rugiente, dice también que anda, ¿cómo anda? Al derredor, ¿qué busca? Ahora, ¿qué busca? Busca la ocasión. La ocasión, busca. No viene en ataque directo, hermano. ¿Qué hace? Anda al derredor. esperando la oportunidad, y una de las oportunidades que él, que él sabe es, es, es ideal para hacernos tropezar y hacernos caer en tomar una mala decisión, en provocar una mala reacción, en caer en una tentación, es aprovechando la circunstancia de que estamos cansados. por la razón que sea, puede ser que su cansancio es físico, puede ser que su cansancio es mental, puede ser que su cansancio es aún espiritual, puede ser la, la razón que sea, pero el cansancio, hermano, es una oportunidad que el enemigo va a emplear, cuando usted está agotado, cuando usted está cansado, cuando usted está fastidiado, cuando usted está aburrido, cuando usted está en el descanso sin uh, la actividad adecuada, porque está cansado. Allí habrá una ocasión oportuna para que el enemigo lo aceche y lo ataque. Cuando era tiempo de salir a la guerra, David no salió a la guerra. Estimó que, que necesitaba y merecía el descanso del rey. Y en esa fue la ocasión que el enemigo usó para hacer caer a David. ¿Y cuántas veces, hermano? Otra vez, en el, en el hecho de decir, hoy no voy. porque no tengo ganas, porque estoy cansado, porque me voy a quedar en casa, porque tengo derecho, porque ya trabajé demasiado, porque la razón que sea, pero el cansancio, el cansancio agobia de manera física, mental y espiritual, agota y lo coloca en una condición donde puede ser presa fácil del enemigo, en toma de una decisión, o como dije, de una reacción. Lo que debemos entender es... Ten cuidado de tomar decisiones cuando estás agotado. Cuida tratar de tratar de, de decidir cuestiones importantes cuando estás minado en tu fortaleza física o en tu fortaleza mental. Se sucumbe a la seducción cuando hay una sensación de cansancio. Y si sobe Se sucumbe a la seducción cuando se quiere dar satisfacción al deseo. La satisfacción del deseo. Y vemos que llega Esaú. ¿Y ¿Cómo viene? Cansado. ¿Y qué dice? Pues estoy muy cansado. Eso dice Esaú eh, en versículo 30. Estoy muy cansado. Y cuando él llegó, ¿qué, qué, qué estaba viendo? Dice que... Guisó Jacob un potaje, guisó Jacob un potaje. Y volviendo, Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Esaú dijo, no solamente vengo cansado, probablemente Esaú diría, no sé si trajo presa o no, no es, no es un incidente importante. Pero o sea que, cual fuera el caso, lo cierto es que venía cansado y por lo visto venía hambriento. Y para añadirle más presión al caso, el guiso que estaba preparando Jacob destilaba un aroma hasta cierta distancia que la percibió Jacob antes de ¿Te ha pasado alguna vez? Ustedes gira, ¿verdad? Para ver de dónde viene. Yo tengo muy buena puntería para eso. Voy y doy justo en la olla que está el potaje deseado. Y, y, y Esaú comenzó a, comenzó sus glándulas gustativas, no sé si, si se llama. Las pilas comenzaron, ¿verdad? A, a destilar. Ese, ese jugo comienza a saborear. Y se comenzó a saborear. Y le pareció el guiso irresistible. Porque su deseo de comer, su deseo de probar, su deseo de saborear era tan máximo, era tan mayor. que llegó el momento en que Esaú dijo, "Si no como me muero, si no como ese guiso me muero." Hermano, una razón por la que se sucumbe a la seducción es cuando el deseo que se tiene por algo es tan grande que te parece que es irresistible. Y que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por satisfacer ese deseo. ¿Te ha pasado? Yo sé que va a decir que no, pero yo sé que sí. ¿Le ha pasado a usted y a mí? No estoy hablando de la comida. Nada más, aunque sí estoy hablando de la comida también. Pero estoy hablando del deseo, hermano. Estoy hablando de los deseos. De los deseos de la carne, de los deseos naturales. De los deseos que comenzaron a moverse en el corazón de Esaú eran deseos profanos, porque la palabra de Dios describe a Esaú como profano. Y los deseos de Esaú profanos comenzaron a moverse hacia satisfacer el deseo de la carne. Y el satisfacer y el deseo de satisfacer el deseo de la carne es algo con lo cual luchamos. Y es algo, los deseos de la carne y la satisfacción de los deseos de la carne, cualquiera que sea la actitud y cualquiera que sea la acción, que termina por arruinar el futuro. Por ceder al presente, que es el punto de la proposición del mensaje. No debes sacrificar las bendiciones futuras. por las necesidades inmediatas. Y la necesidad inmediata que Esaú tenía es, yo quiero de ese potaje. ¿Podrías, Esaú, ir a McDonald's y comprar una hamburguesa? No, yo quiero de este potaje rojo. Esaú, de la casa que traes, ¿podrías prepararte un, un potaje mejor? No, yo quiero este. Y cueste lo que cueste, yo quiero este. Y Jacob. observó y advirtió esa necesidad, esa, esa sensación, casi temblaba Esaú por el deseo de ese guisado rojo. La sensación de cansancio, la satisfacción del deseo y el sacrificio, inciso C, del presente por el futuro. Y lo que hizo Esaú, hermano, es que sacrificó su futuro. Por el presente. Tomó del potaje. Y se sintió victorioso, triunfante, cuando el potaje era suyo. Finalmente, Jacob le entrega en sus manos el plato de lentejas. Mire lo que era. Plato de lentejas. Cuando lo tomó en sus manos. Esto es mío, dijo Esaú. Esto es lo que yo quería. Me salí con la mía. Finalmente tengo lo que quiero. Soy el hombre más feliz porque hago lo que quiero y satisfago lo que deseo. Y tomó el plato de lentejas para sí. Hermano, Jacob Era el primogénito. Y cuando él estuvo allí, Esaú era el primogénito. Y cuando él tiene allí la bendición de la primogenitura y tiene allí el plato de lentejas, él dice: ¿Para qué sirve la primogenitura? La verdad es la que la, la primogenitura, me pides mi opinión, diría Esaú: la primogenitura sirve para dos cosas. Para nada y para nada. La primogenitura no me da de comer ahora. Yo tengo hambre. Y ese plato, aunque soy el primogénito, es de Jacob. Yo no lo puedo tomar, es de él. Y si la primogenitura me va a dar derecho, me lo va a dar cuando muera mi padre. Y a mí no me interesa tener las cosas que quiero en el tiempo que muera mi padre. O en el tiempo que mi padre quiera. O en el tiempo que Dios quiera, últimamente. Lo que yo quiero es lo que yo quiero hoy. Aquí y ahora lo que quiero. Porque ese es el sentido y ese es el sabor de la vida. Y eso es, hermano, la filosofía contemporánea de la mayoría. Mayormente de los jóvenes. No, no queda exceptado los adultos, pero es la filosofía de este siglo. Haz lo que quieras, lo que te place, lo que te gusta, lo que te hace feliz, lo que te hace sentir bien. Hazlo y hazlo ahora, hazlo ahora. Pero hijo, te va a costar, vas a sufrir, espérate, vas a recibir en su tiempo. no. Ahora, ahora, a mí me interesa la vida hoy, yo, yo soy joven ahora, tú ya eres viejo, yo soy joven, yo quiero vivir la vida hoy, y Esaú está diciendo, yo no quiero las cosas mañana, yo quiero las cosas hoy, no quiero lo que papá quiere, quiero lo que yo quiero, no quiero lo que Dios quiere, quiero lo que yo quiero, quiero hacer lo que yo quiero, a mi manera, en mi tiempo, cueste lo que cueste, yo pago el precio después de todo, es mi primogenitura, y si la vendo, ¿a quién afecto?, no más a mí. Y si me afectó a mí, pues es mi problema. ¿Ha escuchado esos argumentos? Y ahí vemos a Esaú, hermano, sacrificando el futuro por el presente, hermano, las bendiciones. Usted y yo sabemos por lo que leemos en la palabra. se perdió voz por anticiparse. ¿Cuántas bendiciones pierde el joven, la señorita, apresurada y apresurada por comerse el mundo, por anticiparse en decisiones que le van a producir dolor y pena Y sufrimiento y pérdida. Sensación de cansancio. Satisfacción de un deseo carnal. Sacrificio del presente por el futuro. Son las actitudes de Saúl. Veamos las actitudes de Jacob. Después de todo, hermano, Jacob no era mejor que Saúl. Eso dice la Biblia, ¿no? Eso vimos, desde antes de nacer, eran lo mismo. Desde que fueron concebidos, eran igual, en pecado, concebidos, pecadores, ambos. Mientras que Esaúl sacrificó el presente por el futuro, Jacob sacrificó el futuro por el presente. Inciso A. Jacob sacrificó el futuro por el presente. ¿Y por qué sacrificó el futuro por el presente? Porque Dios ya había dispuesto que el mayor serviría al menor. Y el menor era, ¿quién? Jacob. Y Jacob debería esperar el tiempo de Dios. Jacob debería esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios llegaría en el cual, A la manera de Dios, no a la manera de Jacob. Dios, fiel a su promesa, le daría la bendición a Jacob por dese por disposición de Dios, por designio de Dios. Pero Jacob, como Isaac, e Isaac como Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, como usted y yo, Tenemos mucha prisa. Y queremos la solución. Rápida y ya. Y en el pecado llevamos la penitencia. Y Jacob hermano, está privándose del privilegio de que Dios cumpla su promesa en su tiempo. Y en su ansiedad está anticipando lo que Dios dijo a la manera de Jacob. Hermanos, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas a sus hijos. Y no debemos, no debemos anticiparnos, antes bien debemos esperar y confiar en la promesa de Dios. Sacrificó el futuro por el presente. Inciso B, Jacob sacó provecho de la necesidad de Esaú. Sacó provecho de la necesidad de Saúl. Observó a su hermano. ¿Qué era la actitud correcta de un hermano? Su hermano viene, como dijimos, cansado y hambriento, Y le dice, tengo mucha hambre. Y Jacob abraza el plato de lentejas y lo jala hacia sí. Este plato es mío y si lo quieres te va a costar. ¿Es la actitud correcta de un hermano? No, un hermano que entiende la generosidad de Dios por la gracia de Dios, Jacob, tienes la bendición. Por la misma gracia que tú eres objeto de gracia, debes tener gracia también para los demás. Y deberías obrar con la misma generosidad para tu hermano, pero ahí tenemos al egoísta, Jacob. Porque Dios lo que nos está probando en el pasaje, hermano, es Jacob no es mejor que Saúl. Está aprovechándose de su hermano, de la necesidad de su hermano. No digo que el hermano tiene razón, estoy diciendo solamente que él tampoco tiene razón. Saca provecho de la necesidad de su hermano y para añadirle a la condición del carácter de Jacob. Jacob suplantó a Esaú. Jacob suplantó a Esaú. Y no voy a entrar en los detalles porque... Es materia de otro, de otro sermón que no sé si me corresponde a mí o no más adelante, pero, pero tendremos la oportunidad de desarrollar el acto mismo de suplantar a su hermano. Pero lo que ahora sí podemos ver en el pasaje es esa intención de ser un suplantador por parte de Jacob. ¿Qué nos deja la, la, la enseñanza como lección de aplicación? Todos, usted y yo, hermano, tenemos alguna vez delante de nosotros nuestro plato de lentejas. Alguna vez Dios pone delante de nosotros el plato codiciable, el plato deseable, el plato soñado. el plato ideal, el que más esperamos. Y por alguna razón, Dios permite que corra delante de nuestra vista y nos encontramos, por alguna razón, ante la oportunidad. El punto es, vas a sacrificar las bendiciones futuras de Dios ¿Por la satisfacción del deseo presente? ¿Vas a ceder a la seducción del deseo que quiere satisfacerse ahora y te va a causar sufrimiento y dolor? ¿Vas a mantener tu integridad y esperar Al tiempo de Dios. La escena que ha corrido. No es una. Historia. Para ser contada. Es una historia. Para tomar lección. Y la lección que se desprende del pasaje. Bastante gráfica. Pero bastante seria. Para que nosotros en esta mañana. Tengamos que hacer la reflexión. Hermano. Ceder a la seducción y satisfacer nuestro deseo momentáneo nos va a desviar de los valores eternos. Una mala decisión va a arruinar lo mejor que Dios tiene para nosotros y nos va a privar de la bendición. Imagínate, llegando a la presencia del Señor y el Señor te diga, Quiero que veas esto, pudiera correr como aquellos que tienen que elegir y no sé si, si la palabra es correcta y pueden catapiciar, ¿verdad? El pequeño juguete manual por el coche, último modelo. tú veas lo que cambiaste, lo que era tuyo y lo perdiste por una mala decisión, por un antojo, por un deseo, por apresurarte, por no esperar, por no confiar, por no conservar, La primogénitura. Vamos a orar. Mientras oramos. Quiero preguntarte esta mañana. Hermano. Quizá. En estos días. Quizá ahora mismo. Estás lidiando. Entre. Saborear. El plato de lentejas puede ser un trabajo, puede ser una escuela, puede ser una amistad, puede ser una relación, puede ser lo que sea. Tú sabes que puede ser, excepto que no es lo que Dios quiere, pero sí es lo que tú quieres y ese es tu plato de lentejas y estás allí luchando, estás ahí luchando. Y estás a punto de sacrificar el futuro por el presente inmediato. Y esta mañana tú quieres decirle a Dios, quiero ganar, ganar, no quiero perder. Dame la fortaleza, dame la paciencia, dame la gracia de conocer tu voluntad, de hacer tu voluntad. Para no perderme los dones que tienes, los privilegios que tienes para mí. ¿Por qué no le pides al Señor ahora mismo? Si estás batallando con algo, cualquier cosa, lo que sea. Habrá esta mañana alguien que diga, Pastor, por por mí. Dios, entre todo lo que usted dijo y no pude entender, Dios sí me hizo entender algo. en el mensaje. Y yo quiero que Dios me ayude a tomar decisiones sabias, decisiones correctas, a esperar en el tiempo, a esperar en Él y no en mis impulsos y deseos egoístas. Habrá alguien esta mañana así o la mano en su lugar. Amén. Amén. Alguien más dirá, yo estoy lidiando. Igualmente con algo Y necesito de la gracia de Dios. Ayúdeme a orar. Alguien más dirá. Yo también. Yo también. mano bueno, hablamos de la familia de Isaac. Nomás para aprender de nuestra familia. Ahora hablemos de usted y de mí. Alguien más dirá esta mañana. Yo también. Que Dios me ayude a hacer lo correcto. ¿Alguien más? Sí, amén. Gracias Dios esta mañana por tu palabra. Gracias. Qué cuadro tan más claro, tan más pintado podemos tener en la mente de lo que es la familia de Isaac. Podemos ver el desenlace y podemos aprender lecciones prácticas para nuestra vida familiar de este pasaje. Ahora bendice Dios cada mano y cada corazón levantado esta mañana para pedir tu ayuda, tu bendición y tu dirección. Por favor, ayúdanos Dios. Te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar en pie. Vamos a conducirnos para... A